Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio en español. Fan s a l i g e Radio, Círculo Dilecto, jueves de 20 a 21 horas. O que Donderdag, Fan 20 con 21 yer. Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, radio. Mejor programa del 2014. Beste radio programa, Fan 2015. Salto v e r a l FM.